Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. y Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes... ...en la sintonía de Radio Ubrique 97.6... ...de la frecuencia modulada. Vamos a continuar en el día de hoy... ...repasando diversos eh, asuntos interesantes... ...en lo que al deporte local se refiere... ...sobre todo... Eh, ...centrados en competiciones, en actividades que se están desarrollando o se han desarrollado en fecha reciente. Con esto queremos referirnos en primer lugar a esa eh, esa novena edición del torneo de feria de Padel eh, Memorial Manuel Domínguez Coronil que desde ayer se está celebrando en nuestra localidad y que va a estar haciéndolo hasta el próximo domingo. Organiza, como siempre, el Club de Padel de Ubrique y va a contar con la participación, o de hecho cuenta con la participación, de 30 parejas. Es eh, la primera actividad de la temporada del Club de Padel de Ubrique, que, por cierto, también es de los más madrugadores organizativamente Eh, hablando. No obstante, como saben, esta, este mes de septiembre, finales de agosto, primero de, de septiembre, sobre todo ya la primera semana de septiembre, siempre en Ubrique ha sido propicia para la organización, digamos, de actividades de pretemporada incluso de fin. Recuerden, pues, el pasado sábado, sin ir más lejos, el Club de Natación celebró su actividad anual, ¿no?, como colofón a lo que ha sido la temporada estival. Teníamos torneos ...de distintas índoles, torneos de feria, torneo Virgen de los Remedios... Eh, ...hace unos cuantos años, este año, pues se reduce prácticamente... ...a este torneo de pádel, vamos a tener también el de tenis... ...pero ya será para después de, de feria... ...y bueno, pues eh, como decimos, eh, desde ayer, pues eh, se está organizando... ...o se está celebrando esta nueva edición del torneo de pádel... ...del que vamos a hablar en unos eh, instantes y aprovechando también para conocer cuáles son los planes del Club de Padel de Ubrique de cara a la temporada 2018-2019. Ya saben que el año pasado una nueva eh, junta directiva, una nueva presidencia, asumió las riendas del club, eh, puso en marcha, pero digamos, con poco tiempo no para, para poder eh, planear eh, nada ni organizar eh, la, la liga, eh, ya metidos casi eh, en el mes de marzo. Y, bueno, pues parece ser, en este caso, bueno, que ahora va a ser... Eh, la primera temporada que la nueva, esa, esa nueva Junta Directiva va a poder organizar, según sus criterios, lo que va a ser la temporada del Club de Padre. Pues de eso vamos a hablar en unos, en unos minutos. Y también queríamos dedicarle tiempo al ciclismo de montaña. Este mes de septiembre, como decíamos, no solo era propicio, es propicio para la celebración o ha sido propicio para la celebración de eventos deportivos aquí en Ubrique, Eh, como hemos dicho, para o despedir el verano o dar la bienvenida a la nueva temporada, sino también que es la época en la que se suelen celebrar los eh, campeonatos de España en distintas disciplinas deportivas, por ejemplo, en ciclismo. Este próximo fin de semana, por cierto, es el Campeonato de España de ciclismo en ruta y el pasado fin de semana fue el Campeonato de España de, eh, cicli de ciclismo de montaña, en este caso en su modalidad de maratón. Una cita que tuvo lugar en Cáceres y en la que estuvo presente eh, un ciclista briqueño Andrés eh, Cintado. Eh, hablamos del Titán Villuercas, eh, que eh, se celebraba en la localidad de Logrosán, en, en el eh, sur, eh, sureste de eh, Cáceres. Y bueno, pues en esta prueba el ciclista ubriqueño logró una meritoria decimosegunda posición en su categoría Máster 40, la posición 86 de la, de la General. Se trataba de una prueba dura, muy dura. Ya saben que más o menos la media en kilometraje de las maratones, al menos las que se celebran por aquí por el sur, suele rondar entre los 70 y los 80 kilómetros. Pues esta se alargó hasta los 106, 108 según según eh, los GPS eh, que lo midieran, y 3.500 metros de nivel. Así que no era para nada una prueba asequible. De hecho, los mejores ciclistas de la especialidad se dieron cita en esta localidad de Logrosán, entre ellos pues, ex-ciclistas eh, profesionales, eh, profe ex profesionales de carretera que, una vez eh, ya digamos, eh, colgada la bici de carretera, se dedican a participar en pruebas por montaña y están presentes en citas como esta. Pues ahí ha estado ese ubriqueño de la cual líder de Centauro Bikes eh, este año y, bueno, pues, eh, como hemos dicho, ha tenido una más que destacada actuación. No es, digamos, eh, una, una prueba eh, donde... Eh, pues eh, los eh, participantes eh, estén a sus anchas porque eh, encima de, de todos esos datos que estamos dando eh, al menos el pasado domingo el calor y eh, endureció y con crecer la, la prueba fue la nota predominante y ya saben ¿no? pues lo cómo afectar las altas temperaturas a pruebas de fondo eh, ha sido también ha significado para andrés sintado la primera parte cita ya de la segunda parte de la temporada que empieza ahora después del, del verano en el que hay que poner ya la guinda o, o cerrar lo mejor posible pues lo que se iniciaba allá por el mes de, de marzo y con eso por ejemplo nos referimos a los circuitos provinciales los, eh, las competiciones autonómicas eh, ya sea la copa o, o el campeonato etcétera etcétera en este sentido, hay que destacar que Andrés Cintado actualmente es el líder del circuito provincial de Maratón BTT, de aquí de Cádiz, a falta de tres pruebas, tres pruebas que se van a disputar una vez llegue eh, este final de verano, ya casi todo eh, alrededor del mes de octubre, y sin duda, esa va a ser... O, o esas citas van a ser uno de los principales objetivos del ciclista riqueño con el que vamos a intentar hablar nosotros en la tarde de, de, hoy, de hoy martes. Y, por cierto, queremos destacar también las citas para mañana miércoles para que no se nos olviden relacionadas con el deporte 2 van a tener lugar aquí en, en Ubrique y una en Málaga, en Málaga, porque eh, se disputa o se está disputando desde hoy el eh, mundial de eh, máster de atletismo campeonato del mundo máster de eh, atletismo eh, hoy han comenzado las pruebas y mañana miércoles <coughs> le va a tocar el turno al representante ubriqueño que va a formar parte de esa selección española eh, que eh, bueno va a intentar eh, sumar el mayor número de medallas posible haciendo valer pues el ce papel de anfitriones. Eh, será la una y media en los pinares eh, cercanos eh, a lo que son las instalaciones eh, o las pistas de atletismo de, de la localidad de Torremolinos, al estadio de, de Torremolinos. Y la prueba es la de Cross, ocho kilómetros, en esa categoría Master 45, en la que ya se proclamaba campeón de Andalucía eh, Francisco Javier Jaime Moreno. Y vamos a ver si tiene la posibilidad eh, de tener una actuación destacada habrá que estar muy pendiente del estado en el que llega ya que eh, bueno pues en estos en estas últimas semanas todavía sufría las consecuencias las consecuencias de una pequeña lesión una microrrotura que bueno pues esperemos que no le pase factura en esa prueba que tendrá lugar a mañana una hora un poco interspectiva para la práctica del atletismo, la una y media eh, en Torremolinos, en los pinares al lado del eh, estadio de eh, Torremolinos. Y las dos citas que van a tener en Ubrique, lugar en Ubrique, pues eh, la primera, eh, en este caso, eh, por hora, cronológicamente hablando, eh, en, la, en lo que es la cancha de la Reina Sofía de eh, nuestra localidad, del Colegio Reina Sofía, donde se va a disputar, en este caso, eh, una actividad que organiza la Federación Andaluza de Baloncesto con su delegación de Cádiz, con la colaboración de la, de la Diputación. Se trata de un torneo tres partidos contra 3, un 3x3 que eh, bueno, es un circuito provincial que se está celebrando en toda la provincia, en este caso Ubrique será la octava sede, la octava sede de este circuito provincial que se cerrará la semana que viene en Jerez, Pues a partir de las 7 de la tarde en la cancha Reina Sofía va a tener lugar esta esta actividad. Y por otra parte, mañana miércoles también va a tener lugar el partido de presentación del Ubric Unión Deportiva Señor a partir de las 9 de la noche en las pistas de atletismo Ubric Unión Deportiva Gédula. La entrada será de tan solo un euro y los aficionados tendrán por fin la ocasión de ver pues, esas novedades que va a presentar el conjunto que dirige Miguel Domínguez para la próxima temporada. Recuerden que en este caso eh, la competición liguera comienza ya este próximo domingo. Lo tenemos a la vuelta de la esquina el domingo a las 6 de la tarde, en el, el campo de la juventud de Jerez, Jerez Industrial, Ubrique, Unión Deportiva. Así que la última toma de contacto de estos jugadores va a ser mañana, en ese partido amistoso, frente al conjunto del, del Gédula. Pues básicamente sobre estos asuntos va a versar nuestro programa de hoy martes. Antes, vamos unos minutos a publicidad, antes de entrar en materia... Y en hablemos. Terapias Manuale Raquis y el herbario de Marie en calle San Sebastián 62.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 y cualquier tipo de eventos. Además, si ya dispone de lugar, le alquilamos mobiliario, material de hostelería, equipos de sonido, locales, campos o todo lo que necesite. Pida presupuesto sin compromiso, disponemos de diferentes precios adaptados a su presupuesto y necesidades. Desprécupese de todo, déjelo en nuestras manos y sorpréndase de nuestro servicio. Salón de Celebraciones La Vega. ¿Tienes el graduado en secundaria? ¿No tienes el bachillerato y te gustaría ir a la universidad? ¿Te quieres presentar a exámenes para los cuerpos de seguridad del Estado y no tienes bachillerato? ¿Cómo te manejas con los ordenadores y en Internet? ¿Necesitas hablar inglés? En el Centro de Educación Permanente podemos ayudarte a buscar una respuesta muy positiva a estas preguntas. El graduado en secundaria es cada vez más importante para poder acceder a un puesto de trabajo. La mayoría de los alumnos matriculados han obtenido ya el título. ¿Tienes Las clases para el curso 2017-2018 son en horario de tarde y se pueden adaptar a tu nivel y ritmo de aprendizaje. Este curso volvemos a ofrecer la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. En tan solo un curso te preparamos para el acceso directo a la universidad. También ofrecemos cursos gratuitos de informática en varios niveles y un método de iniciación al inglés basado en la conversación. Venga a informarte a la Escuela de Adultos. Estamos en calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, número 36, frente al jardín. Llámanos al 956 12 86 93 Ahora es el momento. No dejes pasar la oportunidad. 5 y 47 minutos de la tarde, vamos a entrar ya de lleno en materia con nuestros contenidos de hoy martes y vamos a comenzar por una actividad que se puso en marcha ayer lunes. Hablamos de la novena edición del torneo de feria de Padel Memorial Manuel Domínguez Coronil que eh, comenzó ayer, va a finalizar este viernes y que como saben organiza el club de Padel Dubrí que vamos a hablar con su, su portavoz, con Rubén Montero que lo tenemos al otro lado del, del teléfono. Rubén, buenas tardes. Ah, muy buenas tardes Sin duda, eh, el club de Pared de Ubrique el, el, el club, el colectivo más madrugador En poner en marcha sus actividades oficiales Porque como decimos, ayer comenzaba esa Novena edición del torneo de feria Memorial Manuel Domínguez Coronil ¿Cómo transcurrió esa, esa primera jornada? Eh, bueno, pues como bien dice eh, Ayer se empezó eh, comenzamos el memorial Que era ya lo he en algún que otro sitio eh, Algo que esta nueva junta directiva Eh... Tenía como, a ver, como objetivo cumplir, vamos a seguir cumpliendo durante muchos años este memorial, pues es algo que, que Manuel, bueno, fue pues, un recordatorio para él. Y ayer pues empezamos eh, el torneo, eh, la verdad que bastante contento porque había al final do, el grupo, el cuadro masculino y el cuadro mixto. Porque femenino no había mucho hemos decidido pues, unificarlo y hemos puesto tanto femenino como mixto. Uh -huh. Y empezamos ayer con 44 personas, 22 parejas del, del, del masculino y 8 parejas de, del mixto. Y la verdad, pues, muy bien. ¿no? Uh -huh. muy bien. Rubén, entiendo que, que no es fácil poner en marcha este tipo de torneo en estas fechas, ¿no? Porque prácticamente... Eh, bueno, va a ser la primera vez que, que, que muchos de vosotros se reencontréis tra, tras el verano y sabemos la dificultad de, de, de, de contar con la gente ¿no? en, en estas fechas, ¿no? Pues la verdad es que sí, lo, lo, lo está diciendo, porque, eh, claro, para poder... Eh, primero que la Junta Directiva se tenía que reunir para echar a andar el, el torneo y decidir eh, pues todas la, las bases, premios y demás. Hemos hablado con bueno, con, con el ayuntamiento, con, con, lo, con lo, la gente que nos ha estado ayudando en todo, empresa y diferentes gente de sponsors, digamos, y todo esto ha sido en agosto, que es cuando más eh, estaba todo el mundo de vacaciones, pero bueno, hemos podido hacerlo, la gente, la verdad que está en la Junta Directiva, se está volcando en, en, en trabajar, eh, y al final, pues mira, pusimos ampliamos un par de días o tres el plazo de inscripción, porque es verdad que había gente que, que todavía no había vuelto de vacaciones, Y al final pues estamos realmente contentos con el, con el, con el número de, de personas que, que se han apuntado al torneo. Uh -huh. Claro, digamos que se ha podido llevar a cabo, como tú bien comentas, esta semana porque también hay que, que destacar que dejasteis los deberes hechos, ¿no? Fue ya primero de agosto cuando teníais claro las bases y todo lo que iba a rodear este torneo, ¿no? Sí, porque como bien ha dicho, no sé si fue a primero de agosto, yo creo que fue incluso antes, a finales de julio, cuando ya uh -huh. eh, eh, preparamos todas las bases, eh, incluso el cartel, hablamos con, con la, la gente que iba a, a sponsorizar y, y ya cuando volvimos de las vacaciones, sobre el 20 de agosto, antes ya empezamos a, a mandarlo por, por e-mail y demás y el sobre el 20 de agosto es cuando ya salieron las bases definitivas y, y se apuntó la gente, todo bien. Bueno, este torneo que arrancaba ayer y se va a estar desarrollando hasta este próximo viernes eh, con partidos casi todos los, los días, partidos casi a uh -huh. todas las horas de, de la tarde disponibles eh, uh -huh. aquí apenas va, va a haber descanso, ¿no? 30 sí, parejas, eh, ya decimos, con, con esa primera fase y luego las eliminatorias eh, va, vais a estar entretenidos durante estos cinco días, ¿no? La verdad es que, bueno, vamos hasta que no vamos a los que vayan pasando de rondas Eh, van a llegar con las piernas cargadas, porque claro, más, más más que un torneo, en realidad, vamos, podemos llamarlo como una especie de maratón, porque uh -huh. desde ayer que empezó el primero partido a las 7 de la tarde, hasta las 11 y media, o sea, hay tres turnos, eh, a las 7, a las 8 y media y a las 10 de la noche, y así todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, y lo único que todas quedan por recibir es la, el tema de las finales, porque... Uh -huh ya el año pasado y, y, y anteriores eh, se había hecho el mismo viernes 7, y el viernes 7 por la tarde, si se alarga un poco la final o demás, como pasó el año pasado la entrega de premio al final coincidió casi con, con, con los fuegos artificiales, entonces se está planteando depende, y además por el que estamos hablando, es muchos partidos seguidos uh -huh. eh, estamos planteando uh -huh. o, ya ya iremos viendo el miércoles, jueves, si hacer la final el, el viernes o quizás pasarlo hasta el lunes. No sé, dependemos de, de cómo está la gente y, y, y el tiempo. Uh -huh. Bueno, eso se decidiría, eh, supongo que la jornada del mismo viernes, ¿no? Correcto. Sí, el mismo miércoles, jueves, cuando ya ve, veamos y hacemos semifinales, sí. veamos las parejas que, que queden y cómo están y demás, eh, pues ya decidimos si hacerlo el viernes o por posiblemente que sí, pero no, todavía lo, lo tenemos que decir. Ajá. Uh -huh. Eh, también eh, me gustaría destacar el, el tema de los emparejamientos que se ha llevado a cabo eh, mediante un sorteo puro, sin cabezas de serie, ¿no? Correcto. La verdad que por mira eh, no tenemos... Que... ¿Por qué se toma la cabeza de... el cabeza de serie? En tiempo, hace unos cuantos años, yo recuerdo, me parece que fue la primera eh, liga que se hizo y tal, pues se tomó como base eh, la clasificación de esa liga para poder tomar los una, cabezas de serie en los siguientes torneos y, y, y demás. Pero como ya eso se, se perdió, ahora mismo, ¿quién, eh, quién decide quién cabeza de serie? Claro. Se decidió un sorteo puro, nada, puro, puro eh, sacaba una mano inocente y ya está. Sí que es verdad que en esta última liga que se ha hecho, con este otro eh, torneo que estamos haciendo, la próxima liga que, que echemos a andar posiblemente en, en octubre ya, Y demás, pues así que vamos a intentar a ver de qué forma De que haya eh, eso que, que está diciendo como unas, unos cabezas de serie O un ranking, no sé cómo llamarlo Porque tampoco nos gusta el tema de ranking y tal Porque parece que aquí no hay nadie más que nadie Por supuesto que hay gente que puede jugar más mejor o peor que otros Pero pero bueno, ya iremos viendo Y si en un futuro hacemos los, los nuevos torneos Podría pues seguir decidiendo si, con, con, vamos, con, con el apoyo de todo el mundo Que todo el mundo decida quiénes son los cabezas de serie de Nos comentabas antes que eh, finalmente eh, va a haber dos categorías Estaba previsto masculina, femenina y, y mixta 22 en la masculina, 8 en la mixta Donde habéis englobado también, digamos, la, las parejas femeninas eh, No sé si os ha sorprendido ¿Esperabais más o al menos casi siempre Lo que es la, la participación femenina ha sido alta ¿Por qué ha sido tan baja esta vez? Pues la verdad es que ya esa misma pregunta nos la hicimos eh, en, También en, en la liga uh -huh. Y, y en el día a día ¿eh? va a a jugar y ya no, no es como antes, no sé por qué hace un tiempo sí que había bastantes eh, féminas jugando, bastante chicas ahora siguen estando las casas, llevan muchísimo tiempo jugando pero al final no dejan de ser en esta última que se han apuntado han sido 3-4 parejas, es que claro, 3-4 parejas pues dime, no se pueden montar, entonces por eso se ha decidido que unificarlas con lo de, con el mixto y hacer un... un vamos, quitar una, uno de los cuadros y hacernos el hacer masculino y el mixto uh -huh. claro, pues eh, sorprende ya, ya de... ves que para para, perdona, para sí, el, sí. El, el, el, hemos puesto el mismo premio incluso para unos que para otros sí, para sí, darle, sí. o sea, una forma de, de, de, de, bueno, pues de acercar a, a, a más gente, e incluso también es verdad que se había estado comentando y hablando con con gente, con club de, de otras localidades Pues para hacer un poco sacarle un poco fuera de la localidad y, y recibir la visita de, de jugadores de fuera y luego hemos puesto este premio un poco más atractivo pues, pues en búsqueda sobre todo de eso pero bueno la verdad es que estamos contentos estamos empezando fundamental que se siga celebrando el, el memorial a, a manuel Y que estemos todos contentos la organización la verdad es que ayer estuvo muy bien y vamos a verper que vaya todos como hasta ahora Sí, yo te lo comentaba por esa curiosidad porque eh, digamos que cuando entró de golpe el, el padre la práctica del padea de que Ubrique tuvo mucha eh, digamos práctica por parte de, de, de mujeres no eh, bueno solían participar y parece que, que eh, está en retroceso en esta categoría pues no, y, no, y, y perdona, a... y no entiendo muy sí. bien por qué, es, es sobre todo por lo que... Sí, por sí, lo que no, la, la verdad que no lo hemos parado a, a analizarlo, el, bueno, pero si te, si miramos en temas porcentuales, por llamarlo de alguna forma, eh, ha bajado todo. Sí, Yo sí, no sé sí, a sí, ningún sí. ritmo porque, eh, eh, el, vamos, de hombre, hace siete u ocho años es que no podías escoger ni pista, uh -huh. estaba completamente lleno, muchísima participación. Y después pues, estamos los que los que, los que, bueno, los que se han quedado. Y que, que, vamos Ya te digo que porcentualmente a lo menos me ha bajado un 80%. Y de, de chica al lo menos me ha bajado un 40%. Lo que pasa que sí que es verdad. Pues, pero esto es como todo. pues Al final se queda la gente que de verdad le gusta el, este deporte mm. y, y demás. Pero sí que, como ya hemos dicho alguna vez, que uno de nuestros principales objetivos de estar en la Junta Directiva es intentar hacerlo lo más atractivo posible para volver a atraer a todos los de personas o sea, A los jugadores que hayan, hecho, o hayan jugado anteriormente Y gente que, que se inicie en este, en este deporte mm -hmm. Por eso entiendo que, que el esfuerzo También que, eh, que habéis realizado Con el tema de los premios Es importante, ¿no? La verdad es que sí Porque ya te he dicho Que estábamos intentando también buscar Hacerlo quizá un poco más atractivo para, para recibir la visita de jugadores de fuera Para que la gente de la localidad sea esto apuntará para que participaran hemos de agradecer a, a toda la gente que, que están colaborando con nosotros y de, de, de empresa de sponsor y demás y bueno la verdad que, que estamos intentando hacer todo lo posible pues para que para que esto se, se responsablezca otra vez para que sean una idea nuestros oyentes eh, en todas las categorías eh, bueno en las tres que se iban a, a, a un principio a implantar finalmente son dos el cuadro uh -huh. principal, el equipo ganador, la pareja ganadora, se va a embolsar 200 euros y la subcampeona 80. Ya decimos uh -huh. que si sumamos las cantidades un es una bolsa de, de premio considerable. Eh, Rubén, podemos decir que, que esta sí que va a ser ya la primera actividad de esta nueva Junta Directiva, porque, bueno, la, la anterior eh, fue el curso pasado, fue ya con la temporada empeza, eh, empezada y, y, bueno, primaba más el, el ponerla en marcha que eh, organizativamente eh, cuidar los detalles, ¿no? Esta sí que, eh, digamos ya, eh, está planteada a vuestra manera, ¿no? Sí, la, la verdad es que sí, vamos... Eh, sí que echamos a andar eh, eh, la liga la última liga que se, que se ha hecho que como bien dice fue más como venga pues más eh, fue tomar posesión la, la junta directiva y eh, no sé si cuál el día siguiente reunirnos y echar a andar la, la, la liga sobre todo porque no teníamos tiempo suficiente para intentar terminarlo antes de junio uh -huh. y, y fue como bien dice pues bueno, tomando la pase de anterior viéndolo de una forma pero sobre todo para para ha dicho para que para que esto no se paralice y vaya una y se haga otra y ahora estamos haciendo este, este, este torneo, este memorial con todo y con eso, pues pues ya te digo que, que todavía estamos muy bueno, pues, muy a, a ver, que, que llevamos muy poco tiempo en el cargo y lo estamos claro. analizando y cada vez pues se va a ir analizando más ya, de hecho estamos hablando de sentarnos ya, en cuanto termine este, de la, de la próxima liga para ver uh -huh. eh, cómo plantearla, qué actividades o qué actividades qué, qué, cómo hacerlo para que sea, ya te digo, un poco más atractiva para todo el mundo, porque lo que de verdad deseamos es que vuelva a traerse. Recuerda con las primeras ligas que están hasta seis siete divisiones, de 10 y uh -huh. parejas por, por división. Eh, este año hemos hecho, como bien sabes, 20, éramos 20 parejas, todo en una, y ahora ya sí que podemos hacer, dividir en dos, en fin. Eh, estamos en, ya te digo que fue echarlo a andar para para que esto no se paralizara, y a partir de ahora, pues, se pues, van a hacer los medios y los medios. Claro, va a ser lo que es la programación ya de la temporada 2018-2019, eh, sí. lo principal como tú comentas, la principal actividad es la liga, pues que es la no? que se desarrolla durante más tiempo y sobre la que se va a englobar digamos la, la propia vida de, del club de Padre, pero aparte ¿tenéis ahí en mente algún que otro plan, alguna, alguna que otra actividad especial para, o, o que contempleis o que queráis poner en marcha para esta nueva temporada? A ver... Mm, si te digo la verdad tenemos un montón de ideas no no, no me gustaría decirlas porque parece que si, no al final no sale y demás como que, pero sí que tenemos bueno, tenemos diversos torneos en mente, desde como una especie de maratón, una, una serie de cosas que queremos echar andar incluso eh, eh, durante durante la, la, la celebración de, de la Liga que no uh -huh. tiene que ser una vez terminada la Liga sino, sí, sí. durante la Tenemos varios, varios proyectos allí. También, aparte de esto, ya hemos estado hablando con el patronato y para la, la escuela de Padel, que hemos reunido con ellos. La verdad estamos contentos, como con nos han recibido el, el, el ayuntamiento y el patronato, y se está estudiando en breves, eh, eh, porque estamos pensando en bueno en un par de monitores que, que vengan. En sí, estamos trabajando ya en eso para la escuela de Padel Uh -huh. Digamos que es otro de los platos fuertes en cuanto a actividades del club de pádel Ya saben que, bueno, pues es quien gestiona esa escuela de pádel Bueno, elegís en este caso a los monitores Y en este caso no va a ser el mismo del año pasado, ¿no? Eh, ya te digo que no estamos seguros, pero lo más probable es que no. Se está reuniendo el, el presidente del club con, con el patronato y, y demás y se están buscando un par de, de monitores, en fin, pero lo sabremos la próxima semana. Uh -huh. ¿Y, ¿Y sabéis más o menos en, en qué fecha comenzarán la, las actividades de la escuela de pádel? ¿Cuándo ya podrán inscribirse? Se pretende que a partir de octubre pero ya te digo que, que estamos uh, vamos ultimando los lo flecos los últimos flecos y yo espero después de feria ya tener un poco más de, de visibilidad sobre el tema uh -huh. eh, bueno comentas esto que tuvisteis contacto con el, con el concejal de deportes con el patronato municipal de deportes eh, uno de esos asuntos fue precisamente este el de, el de la gestión de la escuela de pádel. Pero también tratasteis otros como lo que son las mejoras en, en las instalaciones, ¿no? Eh, uh -huh. en las pistas de pádel, bueno, se, ha, se se lleva ya tiempo hablando de la bueno, de intentar cubrir de forma to, eh, totalmente lo que son las las pistas ya cubiertas, en eh, bueno, semicubierta y también la, la construcción de aseos, ¿no? ¿Cómo van uh -huh. eh, cómo van esas cosas? ¿Qué se acordó con respecto bueno, a estos pues, temas? Eh... Ya hay una ya se han hecho una, una actuación allí una, una en la, justo de la pista cubierta, abajo de, de aseo eh, mm. y, y, y la verdad que lo demás bueno pues se nos dijo que, que se habían recibido una o sea, que podían disponer de, de, de unas ciertas subvenciones que destinarla a, a, al deporte y, y, a, y, a, y al pádel en específico Y se está ahí planteando a ver qué, qué modificaciones, como techar eh, completo eh, las pistas eh, y hay una serie de actuaciones que todavía estamos en una fase muy muy previa y, y a ver si, si entre ambos pues, pues podemos conseguirlo. Porque eso puede parecer una un poca cosa, pero eh, recordemos que, por ejemplo, eh, este año, el mes de marzo, prácticamente se lo pasasteis en blanco a, a, a, debido a eso ¿no? a que no hay un digamos que las pistas no están totalmente impermeabilizadas para, para soportar la lluvia no claro una lluvia liviana o un poco de lluvia vale pero cuando venga con viento y demás es que, y la posición donde está es imposible uh -huh. vamos, completo, se moja completamente es como vamos como si no estuviese cubierta claro y este es cubierto un poco por los laterales que no pensamos que sea un excesivo gasto y la verdad que, que ayudaría pues, bueno, pues se cumpliría uno de, de, lo, de los fallos que tiene esta uh -huh. Pues ayudaría a que no se viera interrumpida digamos, ni la no, competición no. ni la posibilidad claro. de jugar partidos cuando vengan las épocas de, eh, uh -huh. de lluvia Ya por último, eh, Rubén comentarte que quizás en este en este torneo de feria lo que sí se echa fer, eh, se puede echar en falta en la categoría de menores, y supongo que si difícil es difícil comprometer a, a, a los mayores Eh, entiendo que los pequeños hasta que no eh, digamos mm, eh, cogen ese ese curso escolar más difícil claro. es organizar cosas para, cosas para ellos ¿no? claro y básicamente porque como todo eh, tiene que ser un deporte de base y, y la base es con esa escuela de pádel con la escuela de pádel que se apunten los niños que se estén eh, ya se tenga un grupo grande sí que se podrán organizar eh, torneo para, para ellos pero porque ahora mismo la práctica del pádel en, en, en críos, no, no yo no creo que sea muy alta. Entonces, uh -huh. estamos intentando ver si, si con, eh, con la escuela de pádel pues, bueno, pues, se, se apuntan más niños y podemos ir... Bueno, eh, que es nuestra nuestra idea, nuestro sueño, que es que sea un, un deporte fuerte aquí en el pueblo y podamos organizar pues, muchos torneos mucho, y disfrutemos todo del pádel. Uh -huh. Ahora, la, lo que los pequeños practiquen el pádel... Pasa prácticamente por esa escuela de pádel, como, claro. como bien comentas, y donde se reencuentra, donde pueden eh, pues participar y aprender. No solo participar, sino a aprender también eh, a aprender, este deporte. Claro. Pues nada, Rubén, lo vamos a dejar. No sé si quieres añadir algo más. Nada, pues yo simplemente tengo que agradecer a todo el mundo, a todas las parejas que, que se han apuntado, toda la gente que se han apuntado que necesitamos de todo, de hacer el pádel más fuerte y, por supuesto, eh, pues que este, este torneo de feria es, como sabemos, un recordatorio a Manuel uh -huh. de manuel Domínguez y, y que tenemos que hacerlo todos los años y que esto no se pierda. Uno de los fundadores de este, de este club de pádel. Y a sí. nuestros oyentes comentar que, bueno, que si quieren ver, eh, porque supongo que ahora habrá un muy buen ambiente eh, durante esta semana, con tantos partidos, a partir de en torno a las 7 de la tarde, ¿no?, es cuando sí. eh, ya comienza la, la actividad que... en, la, en las distintas pistas y pueden acudir como espectadores a... sí. Ayer hubo ambiente y la verdad que, pues, pues mira, que hay, como están cubiertas todas las pistas, están la, pues todas la, la, Hay un muy buen ambiente, pues la gente se puede acercar y pueden disfrutar de, de ver un buen partido de pádel uh -huh. Unada pues Rubén, que muchas gracias por atendernos y que bueno, que mucha suerte y que disfrutéis de esta semana, de este trofeo de feria y luego ya pues de lo que venga con la con la temporada, ¿vale? Pues muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias a ti, un abrazo. Hasta luego. 6 minutos de la tarde, vámonos eh, con otras cosas, con otros asuntos, eh, ese torneo de feria de pádel, por lo tanto, ese memoria Manuel Domínguez eh, Coronil, que va a estar en principio hasta el viernes si no hay cambios puede que precis precisamente se cambie el día de las finales para que no coincidan con, pues, con la noche de los fuegos artificiales aquí en nuestra localidad. Eh, nos quedamos ahora con actividades, hablando de actividades, de citas que han tenido lugar el pasado fin de semana, lejos de nuestra localidad, donde ahora está la cosa un poco parada. Pero ya decimos que este mes de septiembre eh, suele ser eh, la época en la que se celebran los distintos campeonatos de carácter nacional eh, de atletismo, o en sus distintas modalidades, o de ciclismo, que es lo, a lo que a nosotros nos interesa. Si este próximo fin de semana, como decíamos, se celebra el Campeonato de España de Ciclismo en Ruta… El pasado tuvo lugar el Campeonato de España de bicicleta de montaña en la modalidad de maratón y tuvo lugar en la localidad de Logrosán, en el sureste de la provincia de Cáceres. Y allí tuvimos un representante ubriqueño, Andrés Cintado, ya saben que pertenece al equipo Aqualí del Centauro Bikes y que, bueno, pues se desplazó para participar en este campeonato de España. Duodécima posición de su categoría, la 86 de la general, y bueno, vamos a hablar con él porque creo que lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Andrés, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Para nosotros, muy buen comienzo de temporada, bueno, de temporada, de la segunda parte de la temporada ciclista, eh, con mucha exigencia, porque es todo un campeonato de España, y en el que, desde nuestro punto de vista, vuelve a tener una actuación destacada, ¿no? está satisfecho con, con el resultado de este, de este eh, Titan Villorcas? Sí, estoy muy contento. Bueno, como tú has dicho, para empezar la segunda parte de la temporada hemos elegido que cuesta un poco bastante duro un uh -huh. empezado fuerte la segunda parte por, con gran bueno muy contento porque realmente pues después del verano tú sabes no es lo mismo trabajar en el invierno que trabajar en menos en pleno verano y, y pues con los resultados después de los entrenos de verano pues realmente estoy muy contento uh -huh. sobre todo teniendo en cuenta mmm, qué prueba eras porque un recorrido durísimo de 106 kilómetros algunos han salido 108, eh, un recorrido que supera, digamos, la media de los maratones eh, que normalmente se celebran por aquí, por Andalucía, que son entre los 70 y los 80 kilómetros. Efectivamente, este año este año voy por ruta larga Sí, sí, sí. He acostumbrado, sobre todo, eso, haciendo maratones de entre 70 y 80 kilómetros, nos metemos en 105, depende de otros otros GPS y tal son 108, pero vamos, con 3.500 metros de desnivel. Para montaña es bastante desnivel y bastantes kilómetros, son pruebas muy exigentes, y contando pues, que la el, el día del domingo pues hizo una temperatura muy alta, cerca de los 42 grados de temperatura. Sí. Uh -huh. Y, y bueno viendo el perfil también de, de lo que era la prueba un eh, circuito totalmente rompepiernas porque eran todos subidas y bajadas y poco poco de llaneo había, ¿eh? sí efectivamente eran eran subidas y, y cuando terminábamos de subir unas grandes descendiente muy grandes dependiente eh, lo de las bajadas eran muy rápida pero y muy rota era un circuito muy, muy muy diferente a lo que estamos acostumbrados por esta zona, porque uh -huh. sí, es verdad, cogemos zonas rotas, pero tan, con tanto desnivel tanto como bajada en subida eh, eh no ha resultado muy duro, pero para todos los, los, los corredores. Uh -huh. Y a eso, pues eh, como tú comentas, lo eh ya solo la prueba en sí ya ya tiene dureza y a eso se le añade eh, lo que tú señalas y lo que leyendo las crónicas también destacan era ese calor que padecistieron los participantes Y, y bueno, sobre todo porque esas temperaturas a lo largo de la prueba eh, Dejan mella, de, y dejan mella durante y después, ¿no? Sí, bueno, eh, ha, sido, ha habido muchos abandonos por eso, por el tema de la temperatura eh, Ha sido dura por el tema de, de que ha, ha habido mucho de, de deshidratación y tal es que ha hecho mucho estrago en, eh, con los corredores con todos nosotros lo, los corredores uh -huh. yo me siento afortunado porque ya te digo eh, hemos trabajado en este verano con las calores a grandes temperaturas altas temperaturas, pues mira pues hemos sabido solucionar gran parte de lo que es la, la maratón uh -huh. oye eh, andrés ya como curiosidad eh, tanto tanto para mí como para para los oyentes. Eh, cuando se celebra una, una prueba deportiva de esta exigencia en esas condiciones de, de, de calor, eh, ¿cuál es la mejor manera de afrontarla? Eh, ¿Esas temperaturas en torno a los 40 grados eh, os obliga, por ejemplo, a ralentizar el ritmo al que estáis acostumbrado Sí, totalmente. vaya yo Había momentos, sobre todo en la segunda parte, ya que se empezaron a elevar la, las temperaturas. Eh, yo... Normalmente normalmente al ritmo que que voy yo no estoy acostumbrado a pararme en lo que son los avituallamientos. yo uh -huh. procuro siempre pues llevar a, a, en este caso a mi mujer y a mi hijo que son los que me acompañan, pues siempre me dan un bote cada 20 kilómetros aproximadamente pues por darme eh, el bote bien frío con las sales o con el agua donde pues, depende de lo que de lo que necesite en ese momento. Pero en estas pruebas, pues cada habituallamiento casi que veía, teníamos que parar eh, preguntando a ver si había hielo, a tomando eh, fruta que teníamos allí. Lo que no, no, no suelo acostumbrar, eh, tuve que parar eh, en, en esta prueba eh, buscando fruta y hielo. Y lo uh -huh. que me acordé mucho de cuando hice la patacabra uh -huh. eh, subiendo las palomas que nos metieron hielo en la, nos dieron hielo lo, lo introducía lo que era parda y donde podría dónde podía meter hielo y uh -huh. fue lo que me refrescó bastante uh -huh. así pude conseguir terminar esa prueba tan dura claro no tienes en cuenta esas esas, esas situaciones no en lo que lo que tú nos comentabas al principio eh, se da muchos casos de deshidratación. Eh, porque eh, vas al ritmo al que estás acostumbrado a entrenar normalmente y claro, el, el cuerpo tiene un límite, ¿no? Efectivamente, sí. Eh, ya te digo, sí, nosotros trabajamos, por ejemplo, por decirte, eh, a unas ciertas revoluciones de, de corazón, pues tenemos que bajarlas mm. pues, prácticamente a la mitad. Pero no porque no podamos, sino porque el calor nos lo impide, no podemos, la respiración eh, eh, no te deja refrigerar el cuerpo, entonces el cuerpo tiene que bajar... Eh, el ritmo de, de pedaleo para poder respirar de hecho yo iba muy bien y a, a escasos metros de meta vamos y si quizá un kilómetro de meta pues el cuerpo dijo basta me entró como digamos un flato, en eh, me entró un plato un dolor de lumbares uh -huh. que, que, que que no podía tirar de, de mi cuerpo y fueron yo creo de toda la carrera ese kilómetro para mí fue lo más duro Uh -huh. Claro, ya, ya, ya, para lleg a meta. ya llegas ahí con, con un gran esfuerzo acumulado y una, un gran desgaste y, y, lógicamente, con esas condiciones, como decimos, lo raro es que no, no te aparecieran dificultades, ¿no? Eh, y, y, Eh, Andrés, eh, ya centrándonos en lo que, lo que fue tu actuación, eh, ¿cómo llegabas de forma a este campeonato? Con el verano, con esas vacaciones de por medio, ¿se hace difícil mantener la rutina de entrenamiento? Supongo que eh, también habrá habido un descanso. ¿Cómo, cómo, cómo ha llegado a, a esta prueba cacereña? Bueno, como tú bien dices, es verano. Eh, a todo el mundo en el verano nos no gusta relajarnos un poco, Eh, Quizás yo me considero que me relajaré un poco más de, de lo que es habitual, sobre todo sobre el invierno. El invierno es más constante, sí es verdad uh -huh. que, que anochece antes, pero tiene muchas ganas y el ritmo de, de tu actividad en entreno es muy alta Cuando llega el verano, cuando vienes a salir a entrenar, eh, suele ser sobre de las seis media a siete de la tarde pleno hace mucho calor, es eh, imposible de pedalear y cuando pedalea, pedalea como mucho dos horas. Eso uh -huh. es un entreno para nosotros y no puede hacer una serie de fuerza, unas serie de, de velocidad, no puede porque no, no apetece. Entonces te conformas con, con rodar a, a alto ritmo, con, lo, con los amigos, con la grupeta, con que vas a dar un paseo y sale a pasear, intenta mantener lo que es la forma de, del invierno este ha uh -huh. sido esta actitud de, de este año mío uh -huh. y, y en ese sentido eh, como decíamos, ¿cómo llegabas a tope a, a esta a esta prueba, a este campeonato de España? No, no, no, no, no, no, no, te va eh, ni, uh -huh. ni mucho menos, a tope no todavía no estoy, yo estoy empezando a coger otra vez la forma y espero en este mes de de septiembre, con, que tengo varias carreras, varias carreras, pues ya con estas carreras y un poquito de entreno coge la forma ya para finales de septiembre y octubre está otra vez arriba del todo de, de mi punto de forma uh -huh. sí es verdad que pero bueno yo creo que todo el mundo tiene que estar casi igual que yo es que no no ha sido una, un verano para, para nosotros por ejemplo un poco atípico claro uh -huh. yo creo que todo el mundo tiene que estar casi igual que yo no no, no se puede seguir ni morriendo modo no de, de, de entreno tren, sí, no, pues está a, a los 12 meses eh, a a ese, a ese nivel tú cómo te planteaste la carrera cómo cómo fue tu actuación Bueno, mi actuación de carrera fue yo tenía pensado una cosa es lo que piensa y otra vez la otra cosa es cuando ya está en carrera no pero bueno yo mi pensamiento mi, de carrera esto fue empezar muy muy suave e incrementando mi, la fuerza y velocidad conforme van pasando los kilómetros porque obviamente en esta carrera cuando habemos mucha gente eh, la gente tira de ti uh -huh. y te después digamos que pasa de, te pasa de vuelta, entonces termina pagándolo al final. Entonces tienes que andar con mucha cabeza para empezar al principio más tranquilo, en la mitad de la carrera poner tu ritmo y ya última parte, estamos hablando de, de los 80 kiló del kilómetro 80 para adelante, intentar apretar un poco más. Eh, esta carrera ha sido un poco, un poco atípica para nosotros. Eh, vuelvo a decirte, cuando salimos en carreras así, el, las parrillas son muy difíciles porque se te meten delante 500 600 personas dentro de lo que es la parrilla uh -huh. estamos hablando de que sus 23 élites ahí ya hay cerca de 200 personas luego entramos los 30 en masculino, en femenino y se te meten otras 150 personas y luego entramos nosotros que son más de 40 todo ese grupo cuando sale y entra en zonas de carriles puede imaginar el polvo que se puede imaginar bueno, uh -huh. por lo que tú te imagines de polvo es poco, más todavía más todavía, te estoy uh -huh. hablando de que yo no veía mi, mi, la bicicleta mía de adelante, te hablo de verdad, yo uh -huh. la rueda de adelante no la veía uh -huh. la rueda de adelante de mía al principio de carrera no se ve entonces el ritmo tuyo es más lento, el tuyo y el de los demás porque no se puede, pero claro, cuando llega a la zona de más abierta, pues intenta recuperar todo lo que ha perdido en este en estos 12 kilómetros aproximadamente de principio entonces ya mi planteamiento de carrera que quería ir más tranquilo al principio, pues se rompieron a partir de ahí uh -huh. para ir recuperando posiciones y el resto el resto de la prueba intentando intentando de aguantar el ritmo de, de lo con lo que yo iba y eh, y aguantar, eso era el tema, ya era aguantar y llegar hasta hasta el próximo avituallamiento, refrescarse y continuar con tu mismo ritmo de carrera, intentando de ser un, lo más adecuado a bajas pulsaciones relativamente a lo que estamos acostumbrados y, y seguir hasta llegar a meta. Ya no nos preocupaba eh mi posición, ni si, mi, mi meta era ya llegar a meta. ...y daba igual la clasificación... ...yo era, mi meta era ya... ...a partir del kilómetro 30 o 40... ...llegar a meta. Uh -huh. Bueno, y también eh, cabe destacar el, el nivel, ¿no?... ...de una prueba de un campeonato de España... Eh, ...nos... Eh, ...viendo la clasificación, pues... Eh, ...nos hacemos una idea, ¿no?... De, ...de lo que se podéis encontrar allí... ...en cuanto a, a, a los rivales... Eh, ...en mucho ex ciclista profesional también, ¿no?... ...participando en este tipo de citas. Efectivamente, sí... mucha agente profesional de las cuales esas personas esos profesionales comienzan a se retiraron bastante bastante profesionales como uh -huh. creo recordar que era Trujillo y no lo sé, ahí tengo que ver por qué me perdí la clasificación. No lo sé si porque la verdad es que no lo he mirado bien, pero creo uh -huh. que el Gasolina que también eh sí, corrió, no. creo que se retiró. Uh -huh. no lo por lo menos por se lo, se lo, se lo se menos en los primeros puestos no está efectivamente Y, y es lo raro, ¿no? no, no lo, efectivamente, uh -huh. no lo vi. Y para que se te retire gente así, que ya sabemos que son profesionales, el nivel ya te digo que fue bastante alto. hoy uh -huh. eh, Andrés, este ha sido, digamos, el plato fuerte eh, de esta segunda parte de la temporada, pero ahora también llegan eh, citas importantes, eh, porque, por ejemplo, y decimos en juego, tienes ahora mismo lo que es el circuito provincial de Cádiz, que lideras y al que le quedan tres pruebas, ¿no? Efectivamente, que hay el circuito provincial de, de Cádiz, de Maratón, que efectivamente ahora mismo voy liderándolo, faltando tres pruebas, que la verdad que a las tres pruebas hay que echarle de coma aparte, que son quizás las más duras del, de lo que son el Provincial de Cádiz. Y las más pero bonitas, bueno, ¿no? Con, totalmente, con diferencia, vaya, uh -huh. con diferencia, pero son las la más bonitas y las más... ...las la, la, la, la maduras las hay que reconocernos que son las maduras ...pero vamos, tiene una gana determinada terminar... Eh, ...con buen sabor de boca y voy a por ella. Sobre todo, eh, parece que va a estar emocionante... ...en el sentido de que... Eh, ...bueno, eh, a, ahora mismo la clasificación está ahí muy apretada, ¿no? Es que la verdad es que llevamos un año que si... ...o este año que si uno ganas tú, gano yo... ...que si no... Eh, quedamos uno un cuarto otro que en un sexto y así estamos la verdad es que estamos muy reñidos los, los tres que vamos en primera posición estamos muy reñidos ahí porque ninguno creo que ninguno hemos terminado en, en primera posición pero pero efectivamente está muy reñido no podemos perder el hilo de, de lo que es la, la competición ahora mismo eh, lideras con esos 373 puntos Juan José Tamayo 355 y tu compañero de equipo Juan Luis Jiménez Satienza 330 eh, parece que va a ser la cosa entre vosotros tres o, o puede que, que os salgan más rivales en estas tres últimas pruebas yo creo que por abajo apretarán algunos más uh -huh. por ejemplo yo el gasolina que... que no lo tenéis tan lejos Y que... Sí, pero bueno, el gasolina ya no me preocupa, porque creo que, el, eh, creía yo tenía pensado que sí, que iba a ser el, provincia, el provincial de Maratones, pero creo que si no, no lo va a ser. Uh -huh. Uh -huh. Está pues con otro tipo de prueba y él no, creo que no va a ser nuestra guerra el gasolina. Uh -huh. Andrés, ¿y, a, y aparte de las tres pruebas estas del, del provincial, ¿tienes por ahí a, alguna cita más entre ceja y ceja? Bueno... <risa> De aquí a Como finales digo, de año, digo. Aquí, de aquí a finales de año, pues ahora mismo no. Yo ahora mismo no tengo nada así grande, no tengo no tengo nada. Uh -huh. Ahora mismo no. Yo ya, la, la verdad que ya va uno pensando en el año que viene y una, un tipo otro tipo de preparación física que, que quiero hacer para el año que viene y tal, uh -huh. pero ahora mismo no. Ahora mismo ya con las tres pruebas, está, y bueno, las medias de provinciales de... ...de Cádiz, que hoy creo que octavo o noveno... ...tengo posibilidad de entrar dentro de los, de los tres primeros... ...y y ya está, sincero que no. Uh -huh. Bueno, nosotros comentamos que precisamente el año pasado... ...cuando hablábamos contigo, después ya de, de la temporada... ...nos comentaba que para este 2018... Eh, ...buscaba, sobre todo, tomártelo eh, con más tranquilidad... ...en el sentido de, de menos compromisos, ¿no?, que porque... En 2017 acabaste ya un poco saturado de pruebas. Este año, ¿cómo va la cosa? Más tranquila, ¿no? Sí, bastante. Bastante más tranquila. Yo te digo que este el verano este, pues, hombre, sí, es verdad. Ha sido duro, pero con los entrenamientos han sido más... He hecho lo que me ha parecido. Uh -huh. Intento mantener un poquito del año pasado, pero, vamos, que solamente hago entrenamientos para mantener, no para, para seguir... Subiendo, porque ya terminé el año muy cansado, es que es como si tuviera otro trabajo. Claro, claro. Y hay que llevar la familia, el, la bicicleta, el trabajo, y son muchas cosas. Entonces, aunque aquí, gracias a Dios, pues mi familia me está ayudando mucho, pero nada no más que psicológicamente te quemas mucho. Ajá. Uh -huh. Esto quizás también es lo que revela que muchas veces prima más o debería primar más la calidad que la cantidad, no digo, a la hora de, de entrenar, de competir, de, de echarle horas a esto, ¿no? Efectivamente, no vale la calidad que, que la cantidad. La cantidad, hay días que, que la cantidad no no, no no es suficiente para que quieras cantidad. Te vas a pegar dos o tres horas fuera de casa y a lo mejor si entrena una hora, hora y media haciendo calidad, tienen mejor que, que cantidad, efectivamente. Es así, es verdad. Y la cabeza, la cabeza volvemos lo mismo, la cabeza es que lo es todo. Uh -huh. En este tipo de prueba la cabeza lo es todo. Sí. Uh -huh. Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí, Andrés. Bueno, destacar que eh, la próxima cita será tarifa, por lo tanto, el 16 de septiembre. Mm, bueno, pues creo que no. <ríe> va a uh -huh. ser antes. Va a ser antes tanto como la semana que viene, que va a ser no Ajá. Uh -huh. Porque, pero vamos, va a ser en plan de... Va a ser un entrenamiento más. Vamos a, vamos a hacerlo en plan de pareja. Un compañero, eh, Javi Moreno, un compañero también de Ría de Centauro. Uh -huh. Y yo lo vamos a hacer en pareja, pero vamos, va a ser un, en plan de entrenamiento. Vamos a meter un poquito de... de vamos a exprimirnos un poquito, pero vamos, te digo. Entrenamiento también de calidad, ¿no? Conmigo. Sí, también, <risa> que lo ha hecho también conmigo Javi Moreno también ha hecho... La prueba aquí de, del Campeonato de España también la ha hecho conmigo y uh -huh. bastante buenos resultados. Es buen compañero también. Uh -huh. Pues nada, pues Andrés, que nos alegramos que hayas terminado satisfecho en esta prueba de, de Logrosan. Y enhorabuena por esa por esa posición, por esa actuación. Ya... ya... El finalizar la prueba en las condiciones que nos ha explicado, desde luego que tiene muchísimo mérito. Y ahora, pues nada, pues mucha suerte para, para lo que es esta segunda parte de la temporada. Esperemos que se rubrique, sobre todo ese circuito provincial, que, que logren mantener ahora mismo esa, esa primera posición, ¿vale? Intentaremos y lucharemos sí. por ella. Pues venga, Andrés, muchas gracias. <risa> Un abrazo. Muchas gracias a todos y gracias por... Por estar tan en lo alto fin de, de nosotros, los ciclistas y los deportistas, de verdad. Es lo que nos gusta. Muchas gracias, Andrés. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Seis sí. y veintiocho minutos, pues nos queda poco tiempo ya para cerrar nuestro programa, así que vamos a aprovechar para comentar un par de cosas, más, más que nada para recordar, ¿no?, Eh, ...en lo referente a la carrera nocturna del Guadalquivir... ...que se va a disputar el próximo 28 de septiembre... Eh, ...ya es, eh, dijimos ayer, una prueba en la que eh, confirmado ...estaban en torno a más de 20.000 participantes... ...este año el límite se ha puesto en 25.000... ...suele, en todos los años suele desplazarse hasta Sevilla... ...un gran número, un número destacado de corredores de nuestra localidad por la dificultad que supone el desplazamiento, más, más que nada por el tema del, del tráfico a la hora que empieza la prueba, eh, la cantidad de gente que mueve, estamos hablando, como hemos dicho, de más de 20.000 eh, eh, participantes, la mayoría de ellos también, eh, no la mayoría, pero una gran cantidad si viene, eh, eh, viene de fuera de Sevilla o va eh, de, de otras localidades fuera de Sevilla, se desplazan se desplazan en vehículo Total, a lo que queremos llegar, que lo más rápido y lo más cómodo, sin duda, es eh, poder desplazarse en autobús. Y por eso el Club Atletismo Nutrias Pantanera todos los años pues pone un autobús para su socio y para todos aquellos que quieran acompañarlo. Eh, todos aquellos que vayan a hacer la prueba pues eh, lo pueden hacer en el autobús y no se tienen que preocupar de nada, ni de inscribirse, ni del avituallamiento, ni de comer después de la prueba, porque todo ello lo pone el Club de Atletismo Nutrias Pantanera. Se pueden inscribir en el estanco del Paseo del Prado desde el 10 hasta el 19 de septiembre. El precio son 26 euros, que incluye autobús y de vuelta, la comida, la bebida y la inscripción. Eso para los que vayan a participar, pero también pueden ir acompañantes, que en este caso pues, pagarían eh, todo menos la inscripción, que es de, de 6 euros, y por lo tanto tendrían que pagar 20, 20 euros. O aquellos que ya la, o hayan hecho la inscripción y quieran desplazarse en autobús, pues también 20 euros. Por lo tanto, ya saben, eh, tienen hasta el 19 de septiembre. La prueba se celebra el día 28. Seis you know, y media, no, hora límite de nuestro programa. Nosotros vamos a volver mañana. Mañana vamos a hablar, de entre otras cosas, de fútbol, de la temporada del Ubrico Unión Deportiva, en cuanto a, a lo que es son sus equipos eh, de cantera. Ayer lo hicimos con el equipo Señor, Y mañana pues, nos vamos a centrar en lo que es la programación de esta temporada eh, Para el resto de equipos del Ubrique Unión Deportiva Será a partir de las cinco y media Ahora se quedan con... Ah, por cierto, y también mañana, como hemos dicho Va a tener lugar esa, ese campeonato del mundo de Atletismo máster Con la participación del ubriqueño Francisco Javier jaime Moreno A partir de la una y media Mañana en Torremolinos, es la eh, prueba de cross. Lo dicho, a lo que haga o como termine esa carrera, esa actuación de Francisco Javier Javier Moreno, pues lo sabrán por la tarde, a partir de las cinco y media, aquí en Tiempo de Deporte. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brick. Muchas gracias por su atención. Hasta mañana.